Revista. Revista. Revista. Radio Revista. Revista. Revista. Revista. Revista. Revista. Saludos, saludos. dron, además del dron, nos de la mañana. llamamos tenemos, en tenemos, tenemos, el posible de medio de temperatura la la estable, la, la de la nueva armada la de de de, enero, de en el que vamos a analizar en cuestión de milagros de la localidad local que por eso de la de por la actividad de la actividad de la del de del del de del del del del del del del del del del del de la de la de la el de la ciudad de, el de será, será, sobre la de la ciudad de la de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de la de la ciudad de la de la ciudad de la de la la de de la, la, en la de La campaña de promoción de en de con el ayuda de la para asustar su financiación, tanto a todos, a todos, los protectores que ustedes, los apuestos, los para la continuidad de la cesta. La crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, el crisis, el crisis, la crisis, la crisis, la crisis, en crisis, la para la crisis, de más de más de la crisis,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 La música después y después de nuestras restricciones. La y la de los Pues como todos los comentarios de los comentarios de los con la los la de los de los musical, de los comentarios de los comentarios de los comentarios de los comentarios de los comentarios el los comentarios de los comentarios de los los comentarios de los comentarios de los comentarios de los comentarios el los comentarios de los comentarios el los comentarios de los comentarios de los comentarios de que comentarios de los comentarios de los comentarios de los los de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 No, no, el no, no, la no, no, no, no, no, los no, no, que no, la no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, When the twin the same the screen do 10% the When the twin the goes from the screen do 10% from the screen do 10% the screen do the Player, they took the most so The man that's the law is the law is made up the family sold it. They say, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, we didn't have a on our and our to have back to stop we No todos no, no, no, no, los novos pelos de, de, la la de, en en la de las, de las, coheres, las que, que le da la a poesía, carne, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella, Anderen, andere, andere, andere, andere, andere, andere, andere, andere, Y en la sección que dedicamos a la musical actual y con esta música que la versión de los primeros titulares más largos, vamos a escuchar a la canción de Vanessa Martín, porque de la Club de la Casa con sus ojos, que trabajó con el equipo de la que y Carlos de este tema más que también contó con la participación de la ley la la de la que es la de la vida, que la ley con la que de la de la la la la la la historia, de la Echt niet, dan is het de ¡Enfantemente, más de Sensoren en moord. De balen en De maat. De maat. De maat. De maat. De maat. De De maat. De De maat. De maat. De De 45, 7, 6, 9, 7, 6, José, el mércoles, sino el enero, todos los miembros tenemos que ir a actualidad por los parques de conversación solo los bañeros y los periodistas. Tenemos con nosotros, con nosotros hoy a, a Caspar, con el a Mancilla, a Mancilla, a Mancilla, a Pablo Serrano, a Pablo Serrano, a Pablo ya. Hola, bon Pedro Serrano, a Pedro Serrano, buenos días. Buenos sí, días. Y comenzamos en el ordinario del primer año que se celebró el pasado lunes. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en el pleno? Porque vimos Dices, de, de, de y de Vox, y de Vox, y que estuvo vacío, que vivió el no hubo ningún punto en el orden del, orden, del orden del día. Eso sí, eso sí, muchas mociones. de de la de hace años y años está en el pleno, en el que cada vez, cada vez Puedo, la vez menos La ley de grandes gran, que el, se realizan tras la, de la, la aprobación años, en, el, en, la junta, en, la junta, en la Junta de la Junta El pleno, pues bueno, bueno, al final, no a eh, lo mejor la mayoría y dentro de eso lo que más lo más importante, es las que se presentan. Muchas de ellas, de la mayoría del al sol y ni siquiera eso. Son de que de sol que que hay que hacer el acá de la tarde, el otro de los otro que la que de una que la cosa que le van a proyectar, por no. a al gobierno, que ya eh, pues bueno, pues o, o, o a determinada actuación, pues pues, o los carispetas, los que de acuerdo, gobierno. La en su momento y la de grupos, de tiene que tiempo, la hora de pasar adelante en este sentido, en ese sentido, sentido. Al final, lo que vimos es lo que vimos. Si no lo aprenden en de todos que la. la. de la. los la. la. la. la. la. la. la. la. El la. Y, y, y, y, y poco. ¿Y es cierto, sintomático, sintomático que la oposición haya. de la oposición a a a los otra vez, el de otra bueno, bueno, vez, eh, eh, eh, no no uh, en en de otra vez, de otra vez, de otra vez, otra vez, pues otra al de otra vez, de otra vez, de otra vez, de otra vez, de otra los de que de de Una, una, una buena respuesta no pues de forma formal, a la de los presupuestos de los de que luego una, una, una reunión, de reunión de la con la entidad de esa, esa, esa en esa Entonces, bueno, entonces, bueno, pues, bueno yo también creo que bueno es un poco reflejo de, de, de, de lo que, yo íbamos, decía, no que no fue, lo que no fue que la para la judicial de la de barrio de de de de de de de de de de de de de la de de de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 hace ningún escándalo, no como dificultad para la verdad, para, para la vida, para el gobierno. Por una, por sí, una parte, por una parte lo de FOM, de de de de y decir, que de de de de de ya una conocemos con la y divisiones, y decisiones rompe, rompe, y después rompe, y decisiones a la después rompe, y después rompe, y y después rompe, y que rompe, y entonces... Es, es un partido que es un partido que un poco donde sabes le de la para los final. final. Son cosas que también influyen en... un es que no sean de los día de los presupuestos. O la manera de la que los que no al final. Sería interesante que esta de cada cual las que se lo son cosas que se tienen que hablar en Madrid. Yo lo me interesante que le digo porque no, no, los no, no, no, los lunes ¿Has podido ir de las de No sabes sí, sí, sí, que verla, que verla, que verla, no hay que verla, no que no hay que que hay que que que Pedro, Pedro. La oposición. la oposición llevamos a la, la, la forma, forma, forma del pleno, pleno. pleno nos encontramos en pues, una parte de una, de una oposición y de, de, de, de la y luego, y luego, por empezó la, la de la, la, la oposición, pues ya ha renunciado de gran manera a esta... Pues, A esta oposición, ¿La oposición? ¿La oposición? Pues, si oposición, en posición, la, oposición, pues, ¿La de la el señor del Senado, del Senado de no Madrid, Madrid que nos no ¿Sí? realmente allí su, su percusión y el hecho de el pero bueno, vamos a tener en el personal, en Madrid vamos a tener también, a la oposición, a los que gobierno, un buen una oposición en la ciudad, también se merece el respeto, la la de. Madrid, de la Que dejar no se escuchamos sacando emociones de esta como, de como, de dicho, de esa, como ahí, también Pablo, y Pablo que es un miedo de política, política no, nacional o de, de, de, de algo, de, de algo bueno, que, bueno, alguien pues, está bien, está bien de, que todos somos buenos y, y, y, y, fallamos, y fallamos, fallamos, pero, pero, pero y, vamos a ver, vamos a ver, o sea, que es la de mejorar la ciudad y la ciudad se puede a con una buena posición. Aquí el de la El El el Que un el el el el casco de la en la semana en el diario de información. Mientras que el líder de la ley de la materia, en un artículo en el que decía que habló de Luz, de estaba en el espacio y, y, y, y la oposición, oposición también en, en, en, en, en un estado polimedia no podía disconvenirse también en un estado de un estado de un de de un año entre el próximo de de bonas que es el Antonio por los que deciden de que las pudieran judiciales que puesto. Sí, sí. No, puedo recordar la de es que, es que, que la negociación en este momento, momento este, que es, está, está, está, está en cada de para el Partido Popular, deja mucho a desear. Tal vez el cargo de Pablo de Luz, el senador, de, el senador que, que tiene una, nula acción colectivas por la forma de presentar los congresos, de la comisiones la de y la tal y poder senado, senado, cámara, cámara, diputaciones, supuestamente en el siglo es que el máximo, que se que llegue del parlamento, parlamento, parlamento, a parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, que parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, parlamento, a parlamento, parlamento, parlamento, de hacer, hacer, Creo que él está más y ya. De cierta forma que va a ser muy a ser difícil eh, rebotar eh, el poder al, al, al, al, al, partido, al partido, partido, partido Socialista y, y, y, y, y, y, y, y a la izquierda en su conjunto. Si es que si yo no hace nada, pues nada va a volver a rebotar a los patriotas o que de obra a obra en las sanciones sancionadas sin parar, y que el malo técnico que cero para que no vuelvan no a repetir. Entonces, no no no por los oficiales de ahí un poco asintomático que a veces en general de que se político estar en una posición del partido popular de que no haya llegado estos supuestos es señal de, no se se se que no se se de que no se trabaja vamos vamos leído los presupuestos. vamos que vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos que vamos no se va a vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos que vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos que vamos vamos vamos arde, arde que no lo engañaba a los ciudadanos desde el entonces, de del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del una del que del del del del de del del del del del del entonces, del del del del del del del del del del la aprobación bueno, por supuesto, entonces del que del del del del del del del del del del del Sí, claro parecen, me parece que, que, que si el trabajo que pues, si sí, la, la si consiste en pues es eso que presentar presentar política política política política política lógica para la la para la para para la ley del para contra la para para para para para para para para para para para para para para para para para para a para para para para para para para para para para para no para para temas que no también cómo se problemas. Entonces, yo creo que los comedarios, los comedarios que he tenido, los de Gente de Ecuador, los de Elson Beach, de al de mucho tiempo, estaban un poco de fodo de hacer fernar. No, pero bueno, no hay quien rechinzo, un claro, no solo criticar, hacer una actuación, hacer o anuncios o anuncios sino presentar propuestas. Y Eduardo lugar, cosas que el silencio, el silencio, que que... Salvo, las más pesadas va a depender la como el como que el mundo acusado las pulgadas de lindo que con la una de con ha Ha dado más ha dado de, de un pedazo en el ayuntamiento hasta que pasara a Jalmo Costa Gil de no escrito. ¿Es la mejor, ¿Es la mejor decisión para la, la política, política local? Bueno, legué, pero legué, habría qué, que ir a ver lo que dice el partido. Porque no la justicia no, no se va a matar o matar no a Ocalan, porque ley quiere <tompe ü empezar> que un juez dimoral sea como que se ha cometido esa injusticia. Sí, yo creo que habría que ver lo que dice el partido de transfundismo, que le decía que no atañe a los sociales que los judíos Que, que, sino que aquí es más aquí van, se van a otro partido la para otro, otro partido, Ocana, Ocana, Ocana, de otro partido. Claro, cambiar, también, también este es, es por ejemplo que la prisión la PSOE dice que se van a los invertidos se incluye al final que pasa sí, que bueno, los no el asilo legal por lo que las aguas las aguas las a los ciudadanos el local desde hace desde desde un de que hemos también de la Por las las cosas, cosas, pues, ser hecho de así, ¿sabes? ¿sí? ¿sí? Pero lo que es, yo que es sí. el B, es si el legal, sí. legal, que habrá que ver, que que habrá habrá que ver el fútbol de tiene, simplemente si tiene. Tiene recorrido. recorrido. Tiene recorrido. Eh, pero bueno, habría eh, vale, uh, vale, que discutir la viene de la del Partido de a ver si el se debe antes conseguir la relación que el caso sí, de caballeros y caballeros en el decir que ha sido una ha marcha irrelevante. de relevante. Claro, que sí, claro, que ese sí, comité, su ministro un líder, no quiero decir, la generala Rivera, que fue, que se, se fue, dejó el caños, todo, caño, todo y, y todo, se y se fue y se de gira. Gira. o sea, pusimos algo más musical. Y bueno, hubiera encontrado, hubiera llegado el ripol, el la siguiente, la siguiente, no es el ripol, no es el ripol, no es el de no es de ripol, no es el no no no Si me a mí a yo me voy. Yo me voy, yo me voy yo me porque voy. creo que es se, se, se, se como No, vas ahí estar ahí, si no eres nadie, no eres nadie. Porque no eres si ni esos grupos, ni esos grupos, ni esos grupos, ni ni esos grupos, no ni ¿no esos grupos, ni esos grupos, ni esos grupos, ni esos grupos, ni esos ahí ni esos grupos, ni ni ni ni ni ni ni ni Se hace una situación porque el segundo párrafo estaba en su despacho, estaba trabajando. Yo creo que era un poco por dar los móviles de una ciudadana. Yo a veces lo he Esto de los de una persona, vamos, una persona personas, a una persona, en fin, a los malos, a pesar de los saludos, también. Y entonces lo único que viene todo el ahí mismo, pues es que un día, un día, un día de comida hay una, y una cosa y de la voz y de otra, y la otra, la otra, y la otra, y otra, y y otra, y para ¿Sí? sí. porque sí. porque que que porque porque participar de la por la de diferado de y se van a bueno, en la que de la derecha, de la de la de algunas de los en casos de por partido ya no ya no se porque el gobierno algunos todos partidos ya no de la derecha, de de de de de de baut, la la de de de de Y por la, de la como el partido, teniendo, teniendo a la altura de, de los dedos, de los, de los, dedos de los cielos, haciendo unos modos de los puntos de los, los infernos, por de la decisión personal, personal, muchísima, personal, personal, un líder, un líder, ha recuperado con desde de convertirse en, el, en la derecha, de como en no es. Entonces el partido está está estar, entonces el proceso de por la voz de la voz a la voz la la la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 teoría que es en que ahora, que ahora, en que ahora en discurso, al final, No sé si es así, de la pelea que de la siguiente, ¿no? Como ¿cómo se me coloque el sueldo con el sueldo? Sabiendo, ¿qué tiene abogado, y abogados y bueno, demás Pero bueno, como estoy antes, creo que hay un de, como enjuigadamente, la que es que, hay formas de la libertad de que es el que que no es lo que que es que va a la misma, la, misma, la, la, misma la misma línea, la misma. misma línea, la misma línea, la misma el poder... la de la la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 Hay que buscar un poco de ya, por no, no están aprovechando. De ah. hecho, al final, que el, y supongo que su cultura se dentro no, de, no, de, de, de, de, de que de los que es más legal que no se tenido de La presentación de las medidas, bueno, que, no, no, generalmente no compras el nivel de no pero no, si no. no. no. no. luego no me disentas la mesilla, el nivel de pleno, son cosas, son de cosas, las de plan de Vasco, pues que es un poco la vida de los demás anchas, ¿no? Son de Madrid, que tiene un poco que sentido en elche, que Bueno, se puede salir el de Madrid, el uso de el verde no sé, no me puedes tampoco ahí, siempre no entonces, bueno, yo creo para como igual la persona dejar la quebrada, no dónde ha Aunque el precio real pero bueno aunque era mucho por el que hay muchos para los mucho, como están los tres los partidos, partidos. Bueno, bueno, bueno, vamos, vamos a ver si la información de que le viene a cambiar de que la de, la de, la de, la de de la de la de de hombre de de de de aunque de un éxito, de de de de de de de de de de de de de Y también me imagino, me imagino de... que con su colegio, hay un aumento por los medios de comunicación, pero también, a a ¿También van, un poco más, pero no y no se de la depresión de las ordenas de prensa, que ha comunicado, que lo que yo, yo como... me imagino que va a, pasar? ¿Va a pasar? No, pues no, para la muy... comunicación, Hombre, yo tengo yo, pues, yo que, que ser de los funcionarios, funcionarios con objeto de la que hace la escalera de la red y los centros de la orden de un guillo. años del carrocelo por el problema que nos no, ha, no ha dicho, No va a no, ninguno. No, todo Steinme, todo, el, todo lo que se es lo menestíquamente bien me y la macia. una de la estructura de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la de la la la de la de de la alcalde porque que me la mayoría de los la va los va la va la va la va la va de va la va la va la la va la va la ya la audiencia, la va la va la de la va de va la va la va de va la va la va de va la va la va la va la va la va la va va la la va la de de va de de una hicieron evidente, pero bueno, pero bueno, en caso cualquier caso, que la como digo, porque bueno, pues bueno como estamos en el momento la porque la mayoría. Pero bueno, pero bueno, eso bueno, por bueno, bueno, lo que se pasa, es que se pasa, lo que se pasa, lo de la llamada lo que de lo de la pasa, lo de la de la que que cada vez que se pasa, lo que se pasa, lo que que cada pasa, que se pasa, lo que se que se pasa, lo que se que se La llamada, eh, llamada, a la eh, Bueno, ¿no? es que, no? es que venimos también. venía también un una final de semana, porque no sé si sabéis la, la, la, la Bueno, también no no eh, sí, sí, pues persona que, es que, es que es fin, de la radio, de la radio, no, no, lo, no, lo no, se, no el el de, peligro, de perigo, no, no, no, sé, no, no, el, el, el, el, el no, sociales, sociales, no, no, sé si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Las credit, libros, ayuda, ayuda, ayuda, las públicas, la de a las, a las administraciones, va a hacer un a y Pablo Ruz también. pues si sí, ayer, días sí, me dijeron que había una personal si público o sea, que en la, las redes sociales fuera las zonas afectadas y además, y además no a mirar, no como, a mirar como dijo Pablo como dijo de los, 문제ales, los ah, ah, una, a a no echar a la alguna, a no echar a a se ve ahí una, una de Pablo Ruz. que es que es favorable a que a cuando ver estar no porque la oposición posición. Posición. no te vaya, no va a no, no va porque la... porque tú tú vay, a un local de la alcaldía en tener Libertad para ver para, para ver que, una visita oficial de Calme, Posiblemente, ¿no? la los cabreado temporal yo no no sé si qué no que no le no le no le no no le no y no le no no no no no no no no no no no no le no no le no no le no a una parte, por la parte de la de la técnica, nada de la mesita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 Bueno, al final, quien tiene que estar son los técnicos. Que vaya a Carly? que vaya a caler. Sí, ¿Que, sí, okay, que no hace falta que llegue a los indiguales. Que se la la a Quién se cree que Pablo lo trabajando. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos sí, bien, estamos sí, en a a la que de la de Que y, que y también gobierno los los técnicos. para los dos para los con los dos para los dos para los dos para los dos para si dos si lo dos para los dos para los dos para los dos para los dos para los dos los de para Y torpilla y cayó 10 que que, y en los dentro de los de hombre de dos, haciendo de fotografía. Eso es un peligro. Porque hay esos cabrones, la delegada de la de la la de la Pero claro, yo a la de la rueda de la rueda la de la rueda la rueda la de la rueda la rueda la de la rueda la la rueda la rueda la de la rueda la rueda la de la de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la me que los que De todas formas, los que han que la parte de los y la Ahora, ahora. Eh, eh, eh, no, uno, lo no, no, en, en estos casos, parece ya que, que, que de pues vamos, la, la, vamos a echar una mano para que, que eh, no estemos, para que la ley y sea la máxima posible. No criticar al alcalde alcalde porque yo los que lo hay, no que una un que un no, relo... trozo. Entonces sí, es sí, ahora sí, sé, si decir, ahora sí, ahora sí, ahora voy, ahora también. ahora vamos a hacer todo sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la sí, a sí, ahora sí, ahora sí, ahora que ahora sí, ahora sí, ahora sí, que sí, ahora sí, ahora sí, a Que que pies al pie, diciendo, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo? es pues, ¿sí? posible ¿no? que eso? que el diputado de la la en caso, de la decir, la diputación va no, no, a cortar dinero a las playas de mujeres, O sea, que, sí. o sea, que sí, también sí, se que tener sí, cosas la de piel, la de piel, la y de estas y pared de piel, la pared y piel, la pared de piel, la pared de de la pared de la de la de Yo también, yo también poco, en el PP estar un poco porque no sé, persona no, con el manual no, del equipo de gobierno. Porque, la mayoría de esto están dentro de la mayoría, mayoría absoluta. Y si la que no produce ni produce ni locura una locura, una locura. ¿no? los genéricos de la sur, sur. Sí, en en fin, es todo. difícil, como, como, como un, de no sabía... Si se la de venta de humor. De De humor. De humor. De humor. De humor. De humor. De humor. De humor. De De venta De humo De humor. No, No, No, sea, no, en, sea, no, en, sea, no. En, el plan, Anse, el plan el centro, del plan el centro. del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del no no es plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan hay un del plan del plan que es el de del plan del plan del la del plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan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 mejor así o mejor así no podría ser, otra mejor de otra manera. Que no, o sea que no, o sea, decir no, o sea, no me vale o no me vale porque lo dices tú. Eso, eso, eso, eso, eso vale, poco vale. ¿no? Yo quería, yo quería apuntar sobre el, sobre el tema de, de, de la visita a las visitas institucionales y de la oposición, que aquí parece que a todos han llegado una visita. Yo creo que a él, y él, a él, se Creo que, que, creo que, que, los que problemas los problemas los problemas no se, no se han solucionado y será solucionada. Y, a lo mejor, y a lo se empeoran, los problemas de los vecinos con el paso del, con el paso del tiempo, tiempo y, y, y sin no ayuda, ayuda, ayuda las ayudas. Ya, es de que ya, es que ya uno arriba, uno arriba, cogen y lo los técnicos, es que, es un viaje no que. las un viaje llegan un viaje por lo porque se sí. ha visto que aquí a... no es el el no, no sé si ya un modelo ¿sí? imperador sí. urbanístico. de los sí. el que se van a los que el último que hay varias cosas por ejemplo los finales de los de la Real, dazuabei, a, a darle a, a la gente que no como se a a la ¿Qué ¿Qué nombre, pues, Elche, de Ail Ail a la a la la de la que la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la que comentar.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 de los socioprotectores, de que los ciudadanos puedan o sea, colaborar con 40 años los año en la conservación para la humanidad, la humanidad la iniciativa con la del socioprotector La glorieta sí, sí, sí, más, más, más. <ríe> <ríe> Eh, bueno, el sort of sort of rector uh, de una que ha dicho que no, no, no, no, no, no, en el Y no, está no, no, no, no, no, la Por no, tanto, por el tema yo creo que, de que debería, debería, o debería, o debería estar en firma de, firma de la estructura económica. Entonces, ¿no? ¿no? pues, en pues, problema, problema, problema de gobierno que se claro, se hay, de se hay que pegar que se, se, se, se, se dedican al dinero, al dinero, al un favor infantil de vaya la que vaya, porque, de la pues es el más el que de la de tratado. no hay una actividad un activa, no de Hay que ver ya 12 es decir, sí, bueno, bueno, pues es un mundo de la parte de primero lo que para de la de la de Entonces yo creo que esto debería pasar a, a la, a la esto, esto, ya, que es que que pues, presentar más yo he leído que van a hacer proyectos con dinero, siguiendo la cual entra de cada cada año Por ahora llegan otros proyectos, y eso llegan otros proyectos, se eso la salud a las en el municipal de Siense, de Siense, de y a veces, y a veces que, yo creo que he hecho falta, por lo que yo hablo, no no tal, que realmente, realmente haya, hay un, Spartans, un tro, haya, proyecto para hacer. Y tú decís, la gente a hacer tal por ella nos o sea, la no Era buena, era era bueno, de... de... <tellan> o sea, de... caso... de... no, porque se lo no, llamamos programa Entonces, cierto, lo no. que para los cinco años de estilo o tantos. Entonces, pues, generar una generación. Tienen por aquí, tienen por aquí, los que dan a darme, darme, díaz, darme para dinero para hacer ya, cosas que han ya, pasado ya Ahora, ah, a se proyectan todo proyecto, mientras hacer un pasen, de, de pues lo Yo creo que hace falta elaborar abogar, el los proyectos, difusión, Yo creo que la mayoría bajar mucho bajo la difusión. La través de la la trayectoria de actividades, el proyecto, el en fin en fin, aquí, en la universidades se enfrenta un poco más con la que nosotros traducido ni alta, de la de la pero la Universidad Valenciana Y, en y entonces, entonces, bueno, eso tiene no, es una valor de los del mes, porque ya que se haga la que se la yo llevan un año medio como suplente. Como suplente, entonces, la es Todas las habilidades son malas para quien las desempeña y para todas las instituciones, porque no hay una. No se puede planificar todas no se puede trabajar con una perspectiva efectiva. Entonces, Para el tiempo los tarinteles se levantan del seudo musculatura, se aplastan de la pella, de la pella. Sí, sí, sí, bueno, el carro la empresa de un poco, a comentar, ya lo he comprado, Azpar Y, y, a, y comentar un claro claro claro no bueno, fácil, porque bueno, lo que es importante para el tema de guerra de sociedad, que pero no sé si se han podido o un buen bien en el tiempo. Pero si quieren, de que el golpe de la de la Bella se a en la normalidad el reconocimiento. Porque no vemos que los una se de una la normalidad, pero lo... La pregunta de fusión que se está produciendo los años, años, la repercusión, repercusión que, tiene, que tiene sobre, todo el, y sobre todo el la financiación. no es posible que nosotros tengamos más ayuda a la humanidad? La humanidad. Mucho más, que es un festival más, son que es que no son... los que no quiero que no, mear, no, que, quiero que mear, se superecimos, se ¿no? Raíz, que, que, son, que, que no son para que, que no sean no tan que se hay, las las que que dar las para las Entonces, hay que, hay que la queremos, para que no, para que queremos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y luego por otro y parte, y otra parte de lo correspondiente al gobierno tampoco colabora por si pasa de este programa con no solo el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el es que a Con el, el, el tema de la panchalilla de la, la, la Basílica, ¿no? El lado que el lado que es donde claro, sea, y C es que un, también B es un vínculo intercultural cultural, un de del Estado, y no... Y no, como, y esto está, está, está, está, está, está, está la que la, porque el hijo de la tribu Madura, vamos a al primer lugar de la organización, con el obispado, y bueno, aquí tenemos, tenemos, aquí lo tenemos lo que, lo que tenemos, las la matreta, tengo que en cascotes, entonces son muchas cosas, muchas cosas, no solo la representación, me acuerdo del tema de hacer el mes, de las cosas, las también las de los que hay los por la abelista, la propuesta, que quieren convencer de de eso, de de de Que yo sé que ha habido gente que ha comido corazón, se ha no, va ¿no? no, no, no, no, no, no, ¿no? bueno, a año, va a voy de barrio, yo estoy para... No sé si la, si la, si la, si la iba, iniciativa estará de, de éxito o no. Yo, hombre, no hombre No vamos, vamos, vamos, vamos no tener un tipo positivo que no, no, si la, no, si la ciudadanía se implique, no, se implique no, pero a veces que si la ciudadanía se implica. De siempre, de siempre, no, hablamos de las no políticos que no nos le defensa de un 40 euros cuando la a la foto, ¿no? No lo sé, yo no lo sé, yo, pues, el más por lo, que, por lo que dice de de los proyectos con entidades, proyectos entidad proyecto, proyecto, y proyectos es que luego la financiación, la financiación no nos sea un problema porque el, merece la pena. Pero que no no tendrán que tener no por 40 euros son, no que son. No, no, no, van a más. Y aquí ah, es que dice, yo, yo que, sea, como sea, como que, sea, que sea, la población, está muy importante para que los 40 euros, se transformen un capital, por si por decir, donde debería estar todo. Pero bueno, estoy de no pelea, no sé el todo sobre la semana de donde aporta más y es que es O sea, en duda, y aquí tenemos, aquí, aquí tenemos una cuestión no, para hacer fuerza con fuerza, con fuerza, ¿Tenemos, tenemos el ministerio eh, no hay que cumplir tiempo, tenemos, ¿Tenemos otro, otro, otro referente cultural, gran histórico grande que ha los cantado, años año, estuarios, pues, que cumplen pues, años, su empresarios además un programa cultural muy atractivo, pero, pero por ejemplo, ¿Hay, hay, hay un proyecto del, del, del, del gran y del de gran teatro y es que a es que tenemos, tenemos, un teatro que un los de los mejores de Europa, por sus citas con 10 años, todos los años que vienen, a decirles que la impresionalidad, la elegancia. Pero, pero tenemos un teatro chata de fachada no sería nada sería de Carmela en los Duado entonces me recuperar ese pedacto de dar ah, de dar la sala la fachada, la, la, la fachada a, que se me queda a el, mejor, el, mejor, el mejor teatro yo he dicho un he de España de, de uno de los a, uno de la, la provincia de la provincia de la provincia va, vale. <Risas> no, es que claro, de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la la provincia de la la La bandera y la desigualdad, de la de la de la de la la la la de la de la facade de la facade de la facade de la facade de la facade de no facade de la facade de la facade de no facade de la facade de de la no de la facade de la de la facade de la facade de no facade de la facade de la facade de la facade de la facade ¿no? pues, es que de la facade de la facade la facade de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Como que sí, ¿Qué, ¿Qué? Lo, ¿Qué, que lo que Ay, es la eh, ah, más importante es la programación de la realidad, que lo llene, que lo llene, porque sí, sí, el que, sea, lo que, no, que no, no se llenaba. pero con la calidad. de la en escenario en porque a lo mejor hay que hay, hacer hay, hay, 300, hay... 300. Hacer, quiero decir que cabe, que cabe, ¿no? Que cabe. si va ¿sí, si a venir Sagina y Safina, por ejemplo, no, no, no, no pueden, no no puede, no pueden entrar, porque no se a de la entrada. A, a, a 100, euros, 100 euros. No, no, para rentable, no, rentable, no, rentable, es, que es, sea, el no, no, no, se no, no, la no, no, no, no, no, se cobra no, que realmente no, no, no, no, no, no, no, no, no, Le damos la bienvenida a los teles, a los editores, a alguien que nos quiera ahora, de os de 8 minutos cada uno, como que existe la ULIA, la ULIA, el de enero, sí que me gustaría, me gustaría, por ser enero, en enero, en enero, en enero, en me en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en enero, en el anuncio del la el ayuntamiento el de la la campaña de la salud, la campaña de la de la el de la campaña de la de la campaña de la la de la en de la de la de la la la de la campaña de la Hombre, hombre, el, hombre, el, yo creo que la noticia de ayer de aunque sea como un palicía de la gobernante los de los ojos de la brecha se lo otros son tú los no los de los ojos de los de los ojos de los ojos de los de los de los de los de los los de los los de los de los de los de los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los La ciudad, eh, pero, eh, ¿Sí, el interior el, sí, en el me local, que el local como, me quedo con, con los de la oposición en posición, la, la mejor, persona, porque creo que son cuestiones que de... van, van a. van a. Para, para, para superen, a en el resto de lo de la legislatura. Creo que no de las noticias. Por el más que al lado de este mes. Que sí, eso, bueno, estoy de acuerdo con los no, la mil no, no no no no no que en el la los la a la ¿no? Sí, que para mí ha sido la, la, la, la, la más relevante de, de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 Ponenme, el, el ponenme, distraparme, distraparme, acabamos, acabamos, no esperamos, no esperamos, no esperamos, esperamos, esperamos, de De, hecho de hecho. La, gloria, la, gloria, la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de la de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria la de la la de que los científicos no se equivocan cuando suscitaron sus informes los que hacen los que afirman que en este de será una de las más afectadas por el cambio climático, climático. Pues, bien, para pues bien, hablar hablar de, hablar, de... Hablar, de... hablamos y que nosotros en de... los estudiantes de la Universidad de Alicante además el... el... de estudiantes el... de la Universidad de la investigadoras del Instituto de Bolivar y la Litoral de la provincia, de la provincia. Instituto, un de un ánimo de lucro se caracteriza en la defensa la de protección de los sistemas de los días, en los días, en los días. días, el, ¿No? el ¿No? mediterráneo días, bueno, pues, ¿sí? ¿no? en los días, es en de que días, en en la días, la los días, en los días, en un días, en en el es un punto caliente en el días, en cambio, cambio climático que los días, en que días, en que días, en los días, es los días, en los días, en los días, en los días, en los días, tiempo Tira, el gobierno de la ha ido el clima y ha ido calumniando, ha el un y en la atención de la temperatura. Pero al final el problema es que tenemos, el sistema de cambio climático es el y somos, Haciendo, hey, somos nosotros y si somos los que nos estamos provocando. Y esa el cambio y climático, climático con lo que, que lleva a los elementos extremos, porque estamos, y que borrasca, y gloria, y por los y el temporal, y y está Entonces, estamos hablando, hablando de, en los de los científicos. de qué tipo de está el tiempo? ¿Qué por de está el tiempo? ¿Qué por qué está global a ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué de qué está el tiempo? ¿Qué por qué de el, el eh, tiempo? ¿Qué la qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el tiempo? ¿Qué por qué está el ha aumenta, aumenta, aumentado un mínimo con Y, colado, y, y ¿sí? puedes ponerme ¿Me me una... para... ah, no ejemplo una idea de lo que puede suponer. Pues, sí, y pues, un ejemplo de la temperatura del Mediterráneo. De ah, de de ¿no? Al final, ah. nosotros ah. tenemos especies que están adaptadas como por ejemplo la Y la la la Es un barco que además que es una variante, porque el cambio climático. Sea, la posición pos pos pos una, cap una capacidad de captar de CO2 que es doble que doble pues, de un bosque terrestre. Y, y eso que tiene que tener una Y nosotros nos las la casa de de con las entremorales, las las que como un momento de impacto. como para las aguas de los barcos, que vemos y las claridades, es apoderar de no son las grandes. La, y la de la, de perder, la perderemos en, 2000, en 2040. ¿Qué va, a, ¿Y esto ¿Qué va a suponer? Porque no, es por lo no, que es, es? A en el primer cambio de cómo vivimos en el Mediterráneo, que tiene bien su y es una problema. Eh, eh, estamos, estamos hablando entonces de, de, de eh, eh, ese aumento ese de la red del mar, red de la red de de de de la de la, mar, la Puede haber una unión de redes de en el mar, también en que tablas de negativos en el de los científicos y de a la temporada de una de la Unión marcada de marcar de todo a subir qué? Bueno, por qué en la Mediterránea son las más industriales más más rápido no quieren otros? Bueno, porque esto, esto, es esto de se puede dar por la las características físicas de que las cuencas, las cuencas, la tensión, esta corriente está adaptada como otros como el tenemos el otro, el otro, el otro, el no el otro, el no, no, otro, el otro, el otro, que otro, el no no, otro, el otro, y otro, el que no, otro, el otro, el otro, el otro, no, el el que de, tenemos el deber de proteger lo que tenemos. Lo que queremos aquí. Y, la, y las, y las no sido, tan, no sido sí más, tanto como, y en la porque tenemos sistema las duras, las duras, Porque curricula. es natural. Es el problema cuando lo vemos en la zona de, de, de la fórmula, por ejemplo, cuando no nos hablamos de las playa, playas playa, playa que son de la terciopía, no van a poder no van a poder ser de, de, de la misma manera que se puede liberar, que no se ha antropizado, que no se ha antropizado, antropizado zona, que no se ha antropizado, que no se ha que es verdad que no estamos preparados. Pero creo que, yo creo que yo a nivel de la comunidad valenciana no estamos preparados para este tipo de temporales. Y no significa que no necesitan las leyes, sobre todo sobre las y que le digan que. ¿Puede, puede, y puedo y donde lo puede? porque en realidad en realidad que tenemos dicen, que dicemos que construimos cosas que no son en un de la Y eso es la vida desde hace un tiempo. Y si ahora, ahora estamos, estamos pues, pagando, pagando. Ah, ya, sabía, ya sabíamos, sabíamos, sabíamos o sea, que a pasar. Pero aquí, aquí, exigimos que los comienzos hagan su agenda. Que medidas, Que los diputados, que estamos llamando, que por los políticos. también la ciudadana en ayuda mucho a responsabilidad también hay que, que los, los, científicos. los científicos. Pero, bueno al, Pero final, bueno, al final es lo que la ley y lo que tiene que llamarnos los reclamar es que se da una cosa No puede poner, poner la ley de real de todo lo que, por la medida, reglamentos que luego nos llevan a cabo. Pues no sirve, no nada. Es no sirve de nada. Es un no sirve de no se de nada. de nada. no sirve de nada. Es que no que no sirve de a de no de que la de de de que Es que de la de Es por no, que que Vida y María de que Ahora se sí está repensando lo, los pasillos malísimos en eh, eh, eh, Llané de, de de con los que se han despedido, volviendo, volviendo otra vez a construirse lo que se ha gofocado o que la gloria de nadie para quedarse. Podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, sobre, para, pero, la gloria de nadie para quedarse, lo que tenga que comer, pero sí, tenemos que la ciudad de A bastarlo, a bastarlo, gastarlo, pero yo creo que, que no los tenemos. ¿sabes? Entonces, al final, al final hay que ser conscientes de que vienen la tipo de laborales, vienen los equipos mágicos, vienen bien, de de de que avisar la de Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que lidiar como la posibilidad de unidad y y que, el que el de el el bien, la forma que de los La posibilidad de la cuando llega a la de la hoja, Y como se corrien a que hoy en la ciudadanía de la ciudadanía, la de la playa, y la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, la ciudadanía, y generan ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la la playa de de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la ciudadanía, de la de la ciudadanía, Si me pierde ni muerma ni lema ni, ni, ni, ni, ni... ni nada, ni nada, nada, nada oye, más, no la nada más hoy. Es más, por ejemplo, el tragén nostálgico, o cosas la arena, la arena, hasta que la playa. No, que que de viajar, de de... De... no, de... no, no. De... no. no. De... no. De... que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pues no podemos tratar de la idea de la modalidad de No se puede no, se puede no es ese. No es es no Por la, sí. el, el un la, la de la riva hay que dejar manos a sus tareas Además, el sistema de tocar tiene un un que es una satisfacción de la zona de la de riva. Por la realidad de lo que tenemos que pero siempre se busca la conservación y viven medio. ¿Eso son, esos son datos al día ¿Y lo de hoy. La misma, Donia, Madusa, Madonna, las zonas. ¿Qué más? ¿Qué, que la ley también va a ser lo, realidad. Se cumple, se hay que Si el que es realidad. Necesitamos hacer la educación ambiental, no Tenemos una calidad muy grande. Sí, los niños, todos, todas las niveles, las niveles, de los son cargos de la yo que estoy haciendo. Por eso también es la última oportunidad monitorear la labor que ha hecho la institución. Al final siempre, siempre tiene que ser la educación una, una, una, de, de, de, de, los jóvenes, de los jóvenes, de los adultos. Quizá haya una delegación de la International de la Isla que haya que al final, al son final de las primeras acciones, y decisiones no sean. Sé Nosotros, al menos, realmente tenemos que conservarlas, conservarlas porque no sino por las que, por supuesto, se han tomado en cuenta. Al final, también supone un, un incentivo económico para, la, para el uso de la educación para nuestra provincia. El mar mediterráneo, el mar mediterráneo. Qué Qué vulnerable. vulnerable se ha convertido. Sí, sí el Instituto de Ecología y la Arte Líderal hemos que es una acción de la acción de un ánimo del pero ¿qué se en estos momentos? ¿cuáles son las prioridades? porque tenemos la crisis climática, ¿qué prioridades tiene este instituto? ¿que va a cobrar mayor protagonistas como va a partir de ahora? Bueno, el Instituto va a de como a nivel nacional, como el nivel europeo, por ejemplo, la el Así que me pasan también sobre las reservas de, de, de, de Entonces, la autonomía, si si y la RAI, de los accesos, es un al final es un objetivo, pero también, también es un pero ecosistema. Entonces, se le puede, pues, una puede salida, dar una salida, pero una de pues, de parte de la salida, que la ARC la ARC. también tenemos un miembro de de OLEMA, y proyecto de sistema para la red de la red de la meteorología en la que en la que en y lo que que y la, a la que en la que en la era, en la que en la que en la que en la en la que en la que en la que en la que en la que en la que en la que en la que en la que en la que en la en la que en la en la en la en la la Están en el estado ya no solo en ciudad de natural sino sí, de también para la ciudadanía por la porque en el mar, en la playa, las playas son de la de domingo son de todos todo, todo. no, no, no de la ser, no ser un, un, un ideal ciudad de la ciudad de la ciudad de de la verdaderamente de la son la ciudad de la de la la la, la seguridad, seguridad, seguridad, y <tose>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 Se la el un Hay un para persona. Persona. Los sueños son locos, están saques, consiguen huevos. Me muero, usan los sueños todos sueños. Son <rapecies> <rapecies> de que la vida, que la vida, que la los que la vida, que la vida, que la vida, la la vida, la que la la la que la De Internet de spam, a, a un precio real de mente, volando bueno, el Cadre World ahora, ahora en el de descuento, que de 12 meses, y de forma en nuestras a oficinas, cable o en el 266, 19 Pero hombre, pero hombre, lo visto, he visto, lo siento, Lima a la hora de estar en no me coche, me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 la tiene derrotó el de la sexta película, porfa, de la por esta, por esta, por esta, por esta, de esta, por Y por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, la esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por pues por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por la por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por la por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 ahora Que sabemos lo que los temporales de Gloria, han, como han diseñado desde la liturgia del la literal, aprendemos la que las fue. climáticas y simple, es muy que es muy simple. Es muy simple, en las playas literal. A parte, aparte, de a parte de a la que la a la una, la que puede ser en la de la actualidad. Bueno, comenzamos con un símbolo, con el orgullo de los pueblos es el de que se suma por a la dictadura de Crabajo Online con la que se una excepción a través de las paredes y el compromiso de los ciudadanos para la A través de la ayuda de socio los ciudadanos colaboran en la conservación y protección de la humanidad, su a mensual, claro, -re lo que, que gente... costal, como mo como el nuevo promono, de ayer, de del patronato del Ministerio, Francisco Baja. estamos sí, se seguros de que de, de, de, de la lírico. Los, dev los, dev los devotos de las Virgen de, las Virgen de la Asuncio, y el pueblo, y el pueblo y el de, Elche, de, la Canvas, renovarán, de Adriana, renovarán la y nuevamente a esta de El objetivo, el, objetivo el objetivo de objetivo financiación de financiación es, es ingresar increment, la información, la capella, la escuela, la escuela, la capella, la capella, la escolanía, la capella, la capella, la capella, Medidas necesarias para que el de la la la la capella, la la capella, la capella, la capella, la capella, La mando partidario de los parámetros, se van a que, que, que, que, que El ministro de de la Unión Europea de empezar a pagar. Sí, sí, arrefe, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de sí, sí, sí, sí, sí, la sí, sí, sí, sí, de sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, el sí, sí, sí, con el sí, sí, sí, sí, sí, con una plataforma integrar el universo la supervisión, el seguimiento y la configuración de los sistemas recobraron recaudación del servicio y una, y una última noticia, noticia de, de la, de la, la feria de la del diseñador de lineal el mayor ahorro con las a hoy, hoy, los diseñadores de Estados Unidos para la temporada de la temporada de la temporada de de la de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada 2021. Esta temporada de la temporada de la de la temporada novela, de la, la, la, la, la, la temporada de novela, 2000, 2021. 2021. la, la de de Mayoría europea, ja, de hecho, son son son dos familiares de de, de, pues eh, pues, de de mayoría, son de tejidos y Y el turno de, de, de, de los de, de moda será los diarios o de de para los Será una necesidad de también para los fabricantes de calzado de de, de, y de la marroquinería. Para hoy, el alcalde de la urbanización de urbanismo, la recibido al general general urbanismo, en unos minutos, como yo, cuando subieron 15 minutos, los miembros de la medición a los medios de comunicación como menos ha convocado de partido popular, y además uh, va uh, uh, a la media maratón, se la van a presentar, con el Corte de Castellón pero también con Yesos y y Juan Carlos que es un por Bueno, gracias. por la una, volvemos a ir a hablar a ver qué, con Marca, o Marca, con esto, la una, a con estas noticias más informales, el uso de más que el tema Radio Marca nuestra, también, Mar nuestra la página web están todas, la todas las noticias colgadas de los largo del día y están y el y el en el telemismo con todas las amagas de la parte de las y media Gracias, gracias un buen Igualmente, Nosotros continuamos con la ronda de noticias Vamos a dar paso a la chamba de la sintonía a nuestro compañero Paco Muy buenos días, Paco El día la noche, de la noche, la noche en el Mar, y el de fútbol el de el de de la el día el el día este el día de la noche, de la noche, el de la el de la de la el de el día es el de el estadio el día que la noche, que día el día de el momento dos partidos y dos sin que el del de que también acabó con el de de el el segundo mejor equipo domicilio, el peor, el peor de los 10 clasificadores en su propio la el que o en su estadio, partido, Zita, Pacheta, en de en Sus problemas, problemas escolares, músicos, la necesidad es una balada y una baja, una baja tan importante. El, el, el, Daniel, la balada de las niñas escritas, la venta de Gonzalo Villal, la ropa puto, la de la roman final, y me que las niñas se echen más que el lindo trílogo de la vida de puta. Este es, próximo, es, próximo sábado, para la recortada, el viernes, viernes a las 12 de la noche de la noche, el día 31 de enero, a la plaza de para la inscripción ficha de fichajes, la salada de las niñas de Danilo y también de Gonzalo Villal, de momento se vuelve en el clauso por llegado niñas de las niñas escritas. El club y el club empieza dependiente. Que Al menos un de un defensa central lo de firmar lo de ejemplar un recambio para la González Villar Panteba, bastante mal que con compilado por cierto y hasta lo de Villar que ayer pasó el reconocimiento y inmedio en Italia, Italia en la, Roma, en la Roma con el, con el Club próximas, de Salve de Francia Copino se ha ido como y para más próxima suerteba por la temporada hasta luego Hasta luego, hasta luego, Paco Gracias, Gracias. la de la con la televisión de Carol con el del Pero no, buenos, días. Well, buenos días. <erc> la nad mm. de la de por por salir las temperaturas de de la mañana, la la la de el del la de de de de ...de nubales de nubales sobot... de nubales de soledad y subvirtuos... de flojo del componente cerrado. Para esta mañana, ambientes de soledad... ...y intervalos de nubales de soledad de soledad... ...seguirá con el viento de flojo de corriente... ...y a por la tarde algo más de nubosidad... especialmente en el último, en el último tramo anotada... ...no se veremos una buena poder... de nubes medio por medio, medio ...el viento, el viento de rojo de Norte ...y las temperaturas similares de las de hierba... ...en buena parte del territorio alcanzaremos valores... ...de aquí, los 22 grados, Mañana es una máxima, es una Mañana, jueves, mañana una máxima, es una máxima, es una máxima, es una máxima, mañana una máxima, es de lo mismo, Y los grandes y los grandes de febrero, los fines de domingo, es a los pescados de la al sábado, y la máxima, y el domingo, la ciudad, En el acceso a la de la red de andada velocidad sin necesidad de línea de telefónica, sin permanencia, sin, fe, sin necesidad de modo cableado y, desde sol, y desde 10, de expresión solo euros al de que Si vas a reformarte y compraste Xiles, tienes la mejor relación y, y la del mercado. Del mercado. No, lejos con de azules 6 6 de 6 euros antes que puedas las mejores marcas. Si que que que que empezaste yes, también, también, en la o sea, los que y todo de de parque de parque de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Entonces, <tos> se desgasta se desgastan y los neumáticos de, de tu forma tu, una una auto, auto, Sus y de forma irregular, coche tu coche de destina y buena línea y dirección, aunque en y a tus en neumáticos, y suspensión. Y ORE y fren. Estamos en en la avenida de la Libra y 104 y y cuarenta radio. La Glorieta, con los varios María López. Son las 10 la de la de media de la, de, la de la mañana, de mañana. tenemos 7 grados ed y medio, medio de, de, de, tribuna, de la figura, y vamos de a hablar de la Asociación de Protección que Ayuda y Ayuda a Alcohólicos que lleva con este 46 años combatiendo todo tipo de radicales, todo de la todo tipo de los todo tipo de radicales, todo tipo de radicales, de radicales, los de radicales, todo tipo de radicales, de radicales, todo de tipo de hablar de día no... ricaría, ricaría. De ricaría. Vale. con este de nosotros en los desequilibrios de radio, de radio de, Malta al presidente de Georgia, a la que se llama Antonio Laura, no la huyo ni la de la Compañía de Apocalipsis, de la Apocalipsis, de, de la Apocalipsis, de, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la y la Apocalipsis, de la Apocalipsis, de la Apocalipsis, la universidad de la Apocalipsis, la Apocalipsis, y la Apocalipsis, la Apocalipsis, la Apocalipsis, de la Apocalipsis, la Apocalipsis, de la Apocalipsis, la es una de las parecidas, Pues eso, eso parece. Me tengo que meterme, un, un de la chica y la chica y poco en el ámbito y tengo que y tengo que, que, que, que sí, que, que el, el, el ayudar y la chica y la chica y la gente y la camino que la chica es la chica y difícil chica y todo chica y la chica y la chica y la chica y como tú, un lugar, lugar como ese. Pues tenemos, pues, un de, de, de la en eh, eh, son diversas. ¿sí? Y, y, y, y lo van, lo van si lo, va, ejemplo, a bañar en, en los, los talleres, se realizan talleres, eh, diferentes por cenarios. Este trabajo, nuestro trabajo de que se hace a esa admisión, y participar de forma activa en ellos, compartiendo varios usuarios, algo que en, en, en, entre nuestras exenciones se ah, en el la de la formación, y eh, en eh, trabaja inglés, en la intervención, en la organización, organización en la como por ejemplo se dio la que de la semana pasada, y es lo que es y han podido ideas. ideas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 como alumna, después luego curso de porque ya ya pero sí, un curso de formación, en el cual se el se de la de la en de la el de la formación, en el cual curso de formación, en el cual de la en se de la de la de la formación, en el en de se de en de la en la se la en las de en de de 46 años en el día, en el de, la, de, la, de, la, de, la, de la voluntariado, ¿desde cuándo lo tienes el tienes? El voluntariado lo tenemos de toda vida, yo llevo 20, años, 20 todo, años de voluntario. Y se ha quedado, <ríe> se ha quedado. Lo ¿no? que, ¿no? no, no, único solo, que lo hice, ahora uno, haga uno de gran, 15, 15 años, ahora tenemos el 10, el 10... El 16 el, 16, el, abo, el, abo, el año que, que, año que, que hacemos, el trabajo de Muray, la voluntaria, voluntaria, voluntaria, la bola, las galas, sí, más que en un año, en una relación de 15 años, que he sido un curso de voluntaria, de voluntaria pero, pero, 20 pero 20 llevo 20 años aquí trabajando, trabajando con la asociación. Una asociación que, cumple, cumple eh, bueno, antes ha cumplido, está haciendo un estadio, cinco años, ya sabemos que habrá grandes seguidores a las comunidades que han demorado activas, pero está haciendo un la maquinaria, el el poder de los 2020. Normalmente, normalmente, hacemos, cuando lo haga, Nivel, ¿La no sea, hacemos la la una charla, o bien en la formación, o bien en, bien en, la la bien en el, el centro de los Si y el Ayuntamiento. Mm, sí, sí, sí, el Ayuntamiento. Trabajamos todo a todo con ellos, además se portan con nosotros, y todo el agradecimiento para ellos. Y para los para los empresarios, los los no se han las conciertos. claro. Es una, es, una es una solución, solución de voluntario, voluntario pero hay cinco años y cinco años y con sin un objeto y es, y es eh, la, la, que las personas deberán de, de beber alcohol. Ahora, ahora ¿sí? ustedes eh, tratan, tratan muchas más, muchas más, pero el, el no, alcoholismo no, sigue, sigue, sigue siendo uno de los principales problemas eh, a, los ustedes, a los que ustedes se enfrentan. Sí, es eh, eh, que que vendieron el turismo los viviendas la una pero, pero, pero ya no quieren porque ya no turismo sí solo, solo hay muy poco gente que, gente que llega que llega por el problema de las cosas y, la y, y la, la gente, la gente con el llega el con el consumo, consumo. Y consumo y consumo, Y la carne cocaína, el alcohol, está presente en casi todo, casi en la parte de la luz, también está el alcohol, porque está la que está en una máquina, ya no le en un salón de juego, y no está no está bebiendo, es como que. Sí, sí, sí, el populismo la... está abierto ante todo nosotros estamos hablando de que el populismo sigue siendo un, un problema, un problema, un problema. Sí. grave. Sí. El populismo es un populismo, un populismo banquito, uno de los, uno los mayores problemas, más problemas que, que tenemos es la sociedad. De la gente en la que ahora la gente más joven, gente joven, más joven ante la gente de la gente la más mayor, pues lleva a la asociación con el alcohol, porque había en la de la vía de la vía de en de la vía de la vía de la vía de ofrecen vía Sí la vía sí, de la vía sí, de la de sí, la gente sí, sí, sí, sí, sí, claro. de la la la, la, la Desde allí, desde allí, donde vivamos, en una entrevista, era prevista, cóloga, de asociación, y de allí es donde de ahí ahí ahí lo lo lo a, lo a donde está el, el tema médico, el tema, el tema, el tema lo médico, el lugar de la unidad de la conductiva, la que ahí tenemos el aquí en el tema, en algunas en Altavi, y otra y otra en Rú, en Altavi, en Altavi, donde hay un de alcoholismo, bueno, de... Bueno, de... A ver, a ver. Sí, de droga y de Y otras de otra drogas de ilegales. Ilegal. Y en cada burro, de todas las drogas legales, están están, están, están en de el dentro de salud del Toscar. ¿Y todos los, y todos los tratamientos en Vietnam con fármacos para la vida financiera? Sí, normalmente, sí, normalmente, cuando llegaban a llega pues la sociedad de Neón, tenemos personas que han personas llegado allí y que han, y no han tenido que ir a la UCA. Es que si ningún un tipo de tratamiento, de tratamiento, de tratamiento, de tratamiento de, médico, médico, me refiero. ¿sí? Psicológico, psicológico, psicológico, psicológico. Es lo que, que funciona uno de la de la No es fácil, supongo, y que me desproduzco. Yo que las se lean con la secretaria que colegio, que estar la de los tribunales de de Bever y de de amigos con los que de No eran amigos, eran conocidos, no eran amigos, amigos, amigos, de dejar de consumo. Normalmente, normalmente, te apoyas y, y, y hay otros, hay amigos, otros amigos, amigos que no son amigos, que son los que te influencen a que sigan viviendo, que no, que no, que no dejarlo, no dejarlo. Que eso no son, esos no son es amigos de mi de verdad, te ayudan, ayudan a que de, la dirección adicción Es fácil, es fácil de dejarla si uno quiere, lo que más lo que pasa es que le si deseen si desea, el, el deseo de deseo de mí, de su de, de, de algo legal, legal, legal, legal o ilegal, ilegal, la recaída de las traídas hasta eh, lo que peor se lleva. La caída, la caída, es algo que, que nosotros no estamos trabajando mucho de lo de los talleres. De los talleres eh, eh, nosotros trabajamos ya para participar de dos actividades. La devolución en un a, a las personas, personas que padecen, que padecen esta devolución, nos han un familiares y los talleres, y los talleres de la de se se realizan durante toda la semana, de lunes a sábado. Los usuarios pueden, lo pueden venir eh, los usuarios, eh, los usuarios y, y, y pueden venir acompañados de familiares o de las personas de la de que y se consiguen en ellos y ellas. Y eh para, para tomar las decisiones y para iniciar de este camino. Eh, eh, de, el, tema de, el tema de las caídas es un es un, es un, un, un punto que que se, que se encuentra se dentro un de ejemplo la cosa de la de la que es lo que es que se de desde la de Entonces, de que se entiende de es que de de de a de de de de de de de entonces, entonces, eh, allí, de de de de de ese de de El tema de las recaídas. Y si una y vez llegado a su va a pasar a trabajar, porque, eh, porque, porque ha, ha pasado, pasado y aprende de, de ello y, y seguir trabajando. Pero, pero eh, eh, lo primero, eh, eh, lo primero eh, que se recomienda una terapia una terapia es dejar una tesalumia, muy constante y, constante y, y, y, y, y, y más como me he en la mentalidad de no IBE por me lo han dicho, porque quiero tener contacto Porque realmente la persona que sigue allí se aplica y se toma en serio Ayer, la mejoría la mejoría, la mejoría, pero, se nota, pero, pero con, muy poco, con tiempo, muy poco tiempo. ¿Cuál es el, cuál es el perfil del usuario que va a y pedir ayuda? Pues puede ser variado, pero suele de esta... la de la de las edad de la edad de la de las de la de la edad de la están de gente edad de pobre. Pues de la de la edad de de la edad de de las edad puestas. La, la máquina, la perra, la perra, la perra son unas decisiones una que no tienen, no tienen sustancia, pero son tan perjudiciales, son perjudiciales como las la otras, vamos, otra, pero... Sí, cada vez que sí, ve más gente joven, joven, pero cuando ha comentado Manuel, lo que es, predomina en el bolívar es público consumo. Puede venir un usuario, el el usuario el que pues, por día puede esbaltar la de tener la adicción al juego pero lo pero combina con un alta cosita para un o de realidad, lo combina con para aguantar, no, no, no, no, no, no, no, no, Complicado porque, porque se, se tienen que trabajar en muchos ámbitos. Pero la, terapia la terapia siempre va a a, a, a los niños a, lo a reforzar de las actividades sociales, sociales los centros, otros caminos los paralelos los que se habían que se habían, habían dicho y por los habían anteriormente, y por los que y por los que por es que, que es en la de mayores, jóvenes, jóvenes, pero y por pero y en ¿Quiénes son hombres y mujeres, los que más se en las adicciones. O, o, bueno, o, bueno, o los que es mejor, los tienen a los tratamientos. Sí, hay una diferencia. El tema de los lesionos no tenemos muchos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 Es, es, es aquí las casadillas de de que son más de mujeres, personas eh, que van a solicitar, a solicitar la ayuda y la ayuda informal. Por... Tenemos un talleres de familiares, familiares también, uh -huh, uh -huh. Un y un taller de familiares. Uh -huh que, que familia búsqueda, familiar de, quiere, quiere quiere hacer alguna tabla o quiere ir, ir a al... alguna de alguna de las de las secciones de la del, del taller que no, no llame por teléfono que, teléfono, puede, que puede puede venir de venir día a semana que se reúnen los familiares de cada tres de la no quieren no quieren ni quieren ir a la asociación claro claro los familiares familiares de a la revolución y que ustedes quieren Sí, ah, sí ese padre, es padre, madre esa madre está preguntada como como esa mujer que está preocupada preocupado un a su marido debe más debe más de la mujer esta mujer esta mujer no lo saben y no se dan cuenta de una pieza en fundamental aunque en ocasiones, en ocasiones eh, esta viviendo también, también se ve, o, o, esta, también, está viviendo por la está viviendo está viviendo está viviendo está viviendo está lo primero que está viviendo lo que, lo que con y la familia, y ese, ese, ese, el está viviendo está viviendo está viviendo está viviendo está A, de quitar, de de de ellos, de de de la de de la de por de de de de de de de ayudar, de de de de de de de de de A de de de de de todo, de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Más seguro, más seguro, los que lo con todo en su buena forma, pero eso a la persona no le ayuda. Entonces, lo que se, lo que se le enseña a en la familia es una estrategia sin es pautas para, para ayudar a la persona que tiene ese problema, a garantizar que realmente lo tiene y que vaya a ayudar a ponerle límites y como un, como un poco... Pues, Pues ahí, ahí rincón Arlanco no pareció, una para, para que, que vean que la necesidad es el el y el salir de la situación de bueno, la persona. Eh, ¿alguien, ¿Alguien que estaba en una que le serie ¿sí de sus individuos, ¿no con el espíritu que eh, puede, puede, puede no, el alcohol, el alcohol no, la droga? no No puede mal, puede mal. Hoy no voy, no voy a hoy, pero te levantas, El el Claro, un chique, <inaudible> un chique, que se entiende enseguida, apenas se algo de algo de, de a, algo de algo de algo de, de la dirección de, de, de, de, de, de, de ya, bien, ya, ya, ya, ya, ya, voy a ya, ya, ya, ya, ya, ya, de consumir. Pero en cuanto ya, iets compacter, iets compacter, iets. Hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, Dejar. en viajar, en viajar, con un tratamiento. ¿no? Yo creo que, yo creo que, eh, que no, no hay esa ley, en esta que, porque como no tiene como de sí, sí, sí, de, la de la persona. Entonces, Entonces hay dos que, que realmente llegan a una un de vida y no, van a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Otras personas que a sí, hijos sí, que tienen que creer no, creen, no saben, saben por dónde ya está, está fallando, está fallando cada, me, cada mes. Hay una caída, una caída o, o no se acaban nos de creer, creer eh, no se acaban, nos creer, nos acaban aceler, de decir sí, sí, yo quiero cambiar, pero, pero, pero ¿o, o, a, o, si a lo mejor sí, si, tienes, tienes, si, no siguen teniendo hábitos o, o viviendo, viviendo situaciones o o, de riesgo lo que decimos, pues, mí, lo que comentaban anteriormente. Uno ya se siente que a lo mejor este director de la recuperación y la pude otra vez a negar donde los amigos, los amigos y entonces tiene una caída, de caída, se de se Depende de la persona, de la que la voluntad que tenga, las ganas la, la, que tenga de salir de ahí y, y, y el que se defensa de vosotros. De sí, claro, pues, pues, sí, Bueno, claro, pues postuló esto, pero él, el, nosotros, lo que hacemos es que y dirás, la cambia de, de, de, de, de los a compra a los, los, los usuarios, pero, pero, pero como, como es de vos, forma que los entallos son, vos, vos, son ellos, ellos y que deciden ellos y ellos y son los que deciden si acudir y se Bueno, el acudir a la de los talleres tiene también una serie de normas que conlleva el destino para allí, el, estar allí ¿no? y entre, y ellas, entre ellas y sin porque aquí es un si requisito para que a para nos, para las, file, las de la Unión entonces, entonces, entonces, en el momento eso pasa, que, sucede, que sucede, Gary, sucede, ellos tienen que comunicarlo por su, por su, voluntad, su voluntad, voluntad y tienen que... Y, y, y, y lo que que, por lo que a los la edición la edición de la nunca de nunca nunca nunca nunca nunca nunca nunca con el... Con el... el el... Con el... Con el... Con el... Con el... la el... Con el... nunca nunca nunca nunca de la nunca nunca la nunca nunca nunca nunca nunca nunca nunca el que nos está escuchando, que que está, ¿dónde están? ustedes? estamos, 165, que estamos, estamos en, en la zona de la, la, de, la, de la Gasolina Mora. Y tienen y tiene la web, Ya no está la de, web, sino ha llegado una llamada de Valencia, de Valencia, de 112, que le han dado al teléfono. Desde Valencia, cuando ella mañana, en llamado a 112, y se le han dado de nuevo, teléfono, el teléfono que no siempre Valencia aquí Y también si estamos. En cuanto, estamos, en cuanto entre el, el internet, lo primero que le voy a es la pared del chico. es buena, ahí trabajando mucho tiempo. Mi madre y Paula merece la pena para la gente que no se hace eso, eh, y Sandor y Sima, que la que la de dejar de consumir, que tiene que dejar la ludopatía merecen la pena de la las adicciones. la la, la, la, pena. la, los, la los usuarios, usuarios de los usuarios que, que acuden a, acuden a la la los de la de los y la los la, la vida que viven la vida que, viven, que, que, que, que los usuarios de los de la vida de viven que la vida los la vida que los la vida la Están empezando a vivir vida ahora, muchos usuarios de la está viviendo. Ahora, están empezando a vivir ahora, uy, mamá, no, no, y no, no, no, no, no, no, los no, no, no, no, adicciones. no, yo no, de, yo, no de claro, que, que, que claro. eh, no, bueno Tiene perjudicando alrededor una, como 40 40 personas. Cada persona que tiene, que tiene, adicción, tiene alrededor usuario, una 40 personas que perjudicando. ¿Cómo perjudica su Bueno, pues, hijos, mis padres, los hermanos, el trabajo, el trabajo, me morré problema con el trabajo, pero... Pero que, pero que en, tienes 40 cuarenta personas, personas alrededor, alrededor, alrededor que tú, que estás ubicando? ubicando tú mismo, tú mismo ¿Sin, por, sin, sin, consciente, consciente de... La, la, la ¿Y, cuando, y cuando lo dejó, como es con hora sí bueno sí, no bueno, maravilla. la maravilla, maravilla. Mi señora, la mi señora, muy señor bien, bien, muy bien, bien. Gracias a ella, que está funcionando también porque ella es la, es la, es presidente Ella lo de todo, de la madre, de la a la de de que, que de de que de de de de de de de de de de de siempre, pero bueno, de de de de ella es la que, que La que no la he no sacado de este de... más que nadie. Pues usted, pues usted a de garantía. Aquí quienes acuden en su ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestra no, no no, no, no, no. no, no. Quería, quería agradecer sí, de, a sí, la de el primer no, año que no, no, nos si, nos que nos que nos Económica, no, no, no, económica, muy, muy, no, bueno, pero eh, está colaborando, está colaborando con nosotros, y, el, claro, y el, claro, mi ayuda ya, ya te digo, ya te digo, el ayuda está muy estamos unidos a que le cualquier, cualquier, cualquier, cualquier cosa decimos, que le pedimos a, a Mariano, Mariano, eh, Mariano eh, seguida, seguida, seguida, seguida, a seguida, y seguida, seguida, seguida, seguida, seguida, seguida, el seguida, seguida, seguida, no, seguida, bueno bueno seguida, seguida, seguida, seguida, seguida, seguida, en general por La concejal, concejal de... De los, de los servicios. Muchísimas gracias. gracias. Es que no, lo, no No que ¿Sí? no? No, no, no, eh. no, Muy bien. Pues, bueno, no, a no, bueno, la de la oportunidad de aquí. que, el de que escuchando. 101.4 LLDL, Axioma Radio, para ¿Sabes quién? ¿Sabes que hay una lugar especial que siempre ha emitido Por Si se le la hoja en un lado de la pandemia, conoce el trono para que la rueda refiere los amigas Y lo debe hacer siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, La siempre, siempre, la siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, los siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, pena tu ¿Qué en el escenario se perreja el famoso ser el el de diferentes team cuando no que no solo significar los mejores volvo 1560 salida contra tributo tenemos de los mejores de de que de de de de de de de de de de de de de a de de de de de en de de de de de de en de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de 1.900 euros y un acierto de más de 10.700 euros. El mejor modelo, 1000 y las mejores condiciones de financiación. Y en la al mejor mejor pegado. nuevo En el Motor, la de la montaña 40. Compras, en los de mercados del de comercio, un comercio, comercio como, dinámico y con de la mejor calidad. calidad. Mercados Mercad Mercad de mercados en transversal, mercado y plaza madericano, mercado, plaza mercado, mercado, Barcelona, mercados de Sánchez José abierto, abiertos desde las 3 de las 8 de la mañana, de lunes a sábado, mercados de de mercados que mejor, que mejor, así que lo plaza a coger tus compras. En cada cosa, quien sea, tienes de full especialistas, se ha hecho, o sea, de toda la vida. Cuando piensas en madera, piensa en madera, en madera, en madera, en madera, en especiales para chile sintéticas, biliterías, y decoración de madera. Madre de madera, nos ponen más de madera. sin compromiso. la la de de la licita la, fútbol. de la licita la, y die laat de liberty card voor voor Puedes partar, pues partamos mis condalitos para llegar a la, la, la, la, la sombra de la, la mañana. que te das para acompañar a la parroquia para la casa, preparadas para las sombras, que le hacen ustedes, la misión y el arrañamiento, y el clóset, la Termina, termina, y mañana la sombra. hoy y hoy acabaremos con música, con música. que darnos nuestra amistad, y un de enero, el tipo de monarquía, el acto, el el Personal y de humo de, de, de, del de no yo... uno de, uno de, de, de, de los de grandes de se puede gran que a la sola, rompió sola, a nivel el sol guanteo, no para que no que se a de verdad que deberá acompañar a este gran cantidad argentino que hoy, que hoy, que hoy, que hoy, que hoy, terminamos hoy, que que hoy, que hoy, que hoy, que hoy, de, vacía, de, vacía, de vacía, no puso a Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer? Se dio juego de remanje cuando vos pobre a barrer la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida te ríe y canta los morracos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato Maula con el mísero rato hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones te engrupieron los otarios, las amigas el gabión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras de pretensiones Se te ha enterado Muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa Lo que has hecho, lo que has hecho, ni, ni Ni lo que hará Los favores recibidos Queremos haberte los pagados. Y si alguna de las chicas sin querer. Se había olvidado. En la cuenta del otario que tenés. será la Mientras tanto que tus triunfos. Pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga manos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo,